Pero no se dan cuenta que estoy progresando Ay, pero qué cosa sabrosa, ¿no? La gente me critica porque me casé Pero no se dan cuenta que estoy progresando Para trabajo, pero de buena fe Para no pasar trabajo, para no pasar trabajo Pero de buena fe, pero de buena fe Para no pasar trabajo Víctor Pacheco, Jesús Barrio y Yolanda Rosellón che para sacar de duda Soy un ser, soy una criatura Que puedo vivir a mi acomodo Yo soy un ser, soy una criatura Que puedo vivir a mi acomodo Como nadie me ayuda Yo me defiendo solo Yo me defiendo solo Como nadie me ayuda Como nadie me ayuda Me defiendo solo, yo me defiendo eh solo, como nadie me ayuda